El 27 de noviembre de 1933 se fundaba la Ampfurest Schneiderarbeit, u Oficina de Belleza del Trabajo, dentro de la Kraft Deutschfreude Fuerza por la Alegría, que a su vez era una suborganización del Frente de Trabajo Alemán, DAF. El Ampfurest Schneiderarbeit tenía la misión de esforzarse por el embellecimiento de los lugares de trabajo, la mejora de las condiciones de trabajo, la ergonomía y la seguridad en el lugar de trabajo. Las instalaciones de ocio servían para mantener y aumentar el rendimiento de la mano de obra. Con la fundación de la KDF en noviembre de 1933, se creó la Oficina para la Belleza del Trabajo. Con la ayuda de la oficina, se crearon comedores, salones, bibliotecas de obras e instalaciones deportivas y sanitarias. Su asiento estaba en el Kaiser Allé 25, hoy Bundesallé, en Berlín. El líder fue Albert Speer, Julius Schulte-Frolin de su representante. Las acciones de la Oficina de Belleza del Trabajo se desarrollaban bajo lemas que cambiaban cada año. 1934. Limpieza de las granjas 1935 Combate el ruido de funcionamiento 1936 Buena luz, buen trabajo 1937 Limpieza de personas en operaciones limpias 1938 Aire sano en la sala de trabajo 1939 Comida caliente en compañía La oficina publicó varios folletos El libro de muebles El vestuario, lavado y baño en establecimientos comerciales los lavatorios en las empresas comerciales. El alojamiento de tripulaciones en embarcaciones marítimas alemanas. Comedores y cocinas en establecimientos comerciales. La casa de la camaradería, Kameratschaftshaus, en funcionamiento. Buena luz, mejor rendimiento. La belleza del trabajo en edición rústica. Hasta 1940, se reportaron mejoras en los siguientes números. La revista Schneider Arbeid Belleza del Trabajo, estaba destinada principalmente al director de la planta y a otros responsables de la toma de decisiones para la adquisición y reestructuración de la planta. La revista fue galardonada con el gran premio en la Exposición Universal de París en 1937. Además de las películas didácticas, la oficina también se dedicaba a las exposiciones. En Breslau, Dortmund, 3D, Hamburgo y Múnich se celebraron espectáculos culturales y de logros. Las exposiciones itinerantes llegaron hasta Atenas y Sofía. El Reichsgarten Schau 1938 contó con la presencia del espectáculo especial Das Schnedorf. La planificación de la Feinmechanische Werks de Micromark GmbH, taller de mecánica de precisión Mecrowerk GmbH, en Mainaschaf de la Gemeinschaftshaus de der daff casa comunitaria del asentamiento Daff-Mascherode Arquitecto. Julius Schulte-Frolinde, desempeñó un papel importante en el diseño de las instalaciones de la empresa y de la comunidad. Además de las consultas generales de construcción, aquí se demandaban modelos que iban desde muebles de oficina hasta aparatos de iluminación. En Rackwitz, cerca de Leipzig, se construyó un almacén modelo para los trabajadores de la construcción y en la fábrica de Zeppelin en Friedrichshafen se creó un teatro de campo de aluminio. En 1940 el teatro tuvo su estreno en el Frente Oeste. Las actividades se llevaron a cabo en cooperación con muchos órganos diferentes. En el comité principal Buena Luz, fundado en 1937, participaron oficinas, comercio, industria y ciencia. La Reichstelle für Lufthygiene und Luftungswesen, Agencia del Reich para la higiene en el aire y la ventilación, fue fundada el 1 de abril de 1938. El 18 de mayo de 1938, la Arbeitsgemeinschaft für Schiffsneubau und Inders Schiffahrt, grupo de trabajo sobre la belleza del trabajo en la navegación marítima, siguió en Bremerhaven. El trabajo de la disuelta G.S. Schaffur Freistate in con responsabilidad limitada, Sociedad para la Organización del Ocio en el Hogar, fue transferida a la oficina el 1 de agosto de 1938. Ya el 30 de agosto, 24 centros de ocio fueron galardonados con el signo de Honor Kraft Deutsch Freude. El resto de la financiación y supervisión de la construcción de unas 100 instalaciones de ocio se llevó a cabo durante el año siguiente. En 1938 se creó una Cátedra de Belleza del Trabajo en la Universidad Estatal de Tecnología Aplicada de TEN. Las empresas que querían recibir el título honorífico de compañía modelo nacional socialista dependían de los servicios de la oficina. Sin esfuerzos culturales, este premio no podría lograrse únicamente a través de los aspectos de rendimiento.